¿Cómo te va, Pablo Lautaro? ¿Cómo le va a los dos? Bien, bien. Eh, Jorge, ¿dejaste de ser el secretario general de AMET? Dejé de serlo. Eh, el 4 de mayo hubo elecciones en el gremio, donde se presentó una sola lista. Lógicamente era gente que estaba trabajando con nosotros. La, el que está a la cabeza ahora, que es Cristian Paulino, es eh, una persona que estaba trabajando hace muchos años con nosotros. Así que, que bueno, este gente más joven va, va a continuar con los con los destinos de Amed, este nos retiramos, bueno, yo y Jorge Mario, que era el tesorero y que veníamos desde hace muchos años con el tema del gremio. Claro, y saliste definitivamente de la conducción, no no ocupas ningún cargo. No, no, no. no. Pero estás acompañando. Sí, sí, por supuesto. Ahora Bien. en un rato tengo que ir a hablar a hablar con ellos, temas que han quedado pendientes y que tenemos que, que tratar de resolverlo porque va hacer el bienestar de, de los docentes de las escuelas técnicas y agrotécnicas claro. eh, Jorge, te convocamos porque el otro día eh, el flamante presidente de la unión industrial de la Pampa nicolás grumney eh, dijo que faltan técnicos en empresas pampeanas que es difícil al empresario contratar porque no hay eh, qué mirada tenés sobre esto bueno mira lo primero que tengo que decir que opino opino que debe haber dicho que están faltando eh, mano de obra especializada Mm. Esa mano de obra especializada Me quiero referir porque, bueno, técnicos Los técnicos o los maestros mayores de obra Es una cosa Y la, la, la, la mano de obra especializada Por allí es otra claro La mano de obra especializada Los que hoy la están llevando adelante Digamos, de, en cuanto a la formación Son los centros de formación profesional Que existen en la provincia de La Pampa mm. En un momento Hasta hace 5 o 6 años En la provincia de La Pampa había tres centros de formación profesional, que era el que estaba acá, el que estaba acá en Santa Rosa, uno que está en General pico y otro de Eduardo Castell. Y bueno, hace ese tiempo aproximadamente que todas las escuelas laborales que dependían de la dirección de adultos pasaron a depender de la subsecretaría de Educación Técnica. Por lo tanto, hoy en La Pampa hay aproximadamente, porque siempre se va sumando alguno, 24 centros de formación profesional distribuidos en toda la Pampa. Mm. Y con respecto a lo que plantea este, este empresario, eh, bueno, yo lo que digo que, por ejemplo, torneros y soldadores se, se arman o se, se forman eh, aquí en el Centro de Formación Profesional de, de Santa Rosa. Lo que no sé en qué zona es la que por allí plantean empresarios que le está faltando mano de obra especializada, porque llegado el caso habría que ver si en esa zona, este bueno, qué centro de formación profesional le puede dar respuesta a lo que ellos le están planteando. Claro, eh, así que eh, estos centros de formación profesional eh, forman que torneros, soldadores, ¿así? Mirá, la, a ver, estos 24 centros de formación profesional que están han distribuido en toda la Pampa tienen distintas formaciones, sí. no todos forman torneros, Bien. o no todos forman soldadores, claro. tienen distintas formaciones, eh, por eso ahora, en, en, en distintas localidades, en, en varias localidades hay escuelas técnicas, así que tranquilamente, si realmente están faltando soldadores o torneros, y no existe algún centro de formación profesional que se dedique a ese, a ese tipo de formación bueno, tranquilamente se puede armar. Por eso yo por ahí estoy planteando que, que sería bueno un diálogo entre los empresarios, la, la parte de, de educación, y si quieren que el, que el gremio participe y pueda aportar, estamos abiertos a, a, a todo eso. Claro, eh, ponerse de acuerdo para ver qué, cuál es la demanda y, y usted... Exactamente, a ver, lo primero, a ver, la formación el, los centros de formación profesional, el objetivo principal que tienen es mejorarle a la población Eh, la, la salida laboral o o su, o su capacitación laboral porque hay veces que uno por ahí puede saber de, de soldar pero bueno se van se van sumando nuevas tecnologías y por lo tanto te hace falta ir capacitando en esas nuevas tecnologías mm. eso ese es el trabajo que tiene que hacer el centro de formación profesional y ese trabajo hay que hacerlo a partir de una demanda mm. y bueno los empresarios están planteando una demanda Que yo lo único que digo es que en santa Rosa hay un curso de tornero y están saliendo todos los años torneros habría que ver qué tipo de tornero están necesitando y, y bueno y si y si el centro de formación profesional estoy hablando acá de santa Rosa por, por poner un ejemplo uh -huh. tiene que hacer algún ajuste en cuanto a su formación bueno habrá que hacerlo porque están todos los elementos para para poderlo llevar adelante. Claro. Eh, Jorge, eh, a principios de año el Gobierno Nacional anunció la construcción de varias escuelas técnicas en el país eh, y le corresponderían dos a la provincia de La Pampa. ¿Hay novedades sobre eso? Bueno, mira ya se firmaron ya se firmaron los respectivos convenios. Mm. Eh, en Santa Rosa se va a hacer acá en la Avenida Palacios, donde en su momento el gobierno de la provincia de La Pampa había comprado, este creo que son dos hectáreas, dos hectáreas y media, donde hoy están las aulas móviles y hay un hay un centro de formación profesional que, que es el que maneja, digamos, eh, todo lo que es el tema de las aulas móviles. Y en general Pico este va a estar cerca del polo tecnológico, allí se va a llevar adelante la, la otra la otra escuela, que si bien va a tener una formación técnica, pero no va a ser la, la, la formación técnica tradicional que conocemos de las distintas escuelas técnicas que hay en la provincia de La Pampa, ya que, eh, por un lado, bueno... Va a estar va a estar diseñada para aquellos alumnos que por alguna causa u otra no pueden terminar el secundario entonces se va se les va a dar algunos espacios que va a permitir la terminalidad del secundario y a su vez van a tener una formación en, en algún tipo de oficio o alguna alguna actividad relacionada a, este, a alguna capacitación de, de formación técnica eh, acá en santa rosa va hacer según lo que tenemos entendido y según lo que hemos, hemos hablado con las autoridades educativas, esto va a, estar, va a estar dirigido, digamos, a la parte electrónica, la, la, la que se va a hacer acá en Santa Rosa, y en general pico a la parte metalmecánica. Ah, mira, bueno, bueno va, va a avanzar entonces en el transcurso del año. Eh, eh. Sí, sí, sí, Dios quiere. Bien. Bien, Jorge, no sé si quedó algo eh, que nos quieras decir, si no, gracias como siempre por estos minutos. No, no, por favor, gracias a ustedes por por llamar, y bueno, esperemos que, que en algún momento, ya te digo, haya un diálogo, y ¿no? se pueda juntar de todas las partes involucradas para tratar de, de capacitar a la, a la población de La Pampa, y qué mejor si hoy están haciendo falta este trabajadores en algunas en algunas determinada en alguno determinado oficio para tratar de capacitarlos y que después rápidamente se pongan se pongan a trabajar en, en lo que en lo que sean en lo que han aprendido. Bien. Eh, Jorge, gracias. De vuelta que tiene no, bien. No, gracias. Adiós.